Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El nuevo sistema de transporte Santa Roseño incluirá recorridos circulares para facilitar el traslado de vecinos y vecinas, confirmó en Radio Kermés Emanuel Alfayate, el nuevo gerente del EMTU uno mira cómo son los recorridos hoy actuales, es muy difícil que uno pueda memorizar o por lo menos ver en, en, en perspectiva un mapa, si te uh -huh. ha tocado ver, vos viste cómo son las líneas, son toda una maraña de, de, de recorridos que uno que son en muchos casos sin sentido. Uh -huh. Entonces lo que se va a cambiar es totalmente el paradigma en directamente beneficiar en el traslado rápido. Nosotros pensamos el, el transporte público como es un medio de movilidad dinamizador de la economía de la ciudad. Uh -huh. O sea, no, no es simplemente subirse al colectivo, el colectivo es algo importante para el vecino y, y la gente que, que lo utiliza eh, hoy en día demanda una mayor posibilidad de traslado y no depender solamente de la línea que pasa por su casa para poder ir a cualquier lugar de la ciudad. Claro. El delegado de ATE en el Corralón Municipal de Toay, Iván Cisneros, contó en Periodismo Turno Mañana las razones por las que están haciendo una medida de fuerza en sus puestos de trabajo. Hacer entender al señor Intendente de que las necesidades de, de los trabajadores del Corralón son totalmente imperiosas. Eh. Se piden adicionales y mejorar nuestras condiciones no solamente de sueldo, sino también condiciones laborales. Eh. O sea, eh. Eh, hemos estado haciendo gestiones se ha puesto, eh, la Secretaría de Trabajo tomó parte, nos dictó la, la conciliación obligatoria, tampoco eh, nos escuchó el señor Intendente, entonces eh, llegamos a esta instancia de hacer una medida de fuerza que antes de que el secretario pudiera dictar la, la conciliación obligatoria, ya estábamos a punto de, de hacer un paro.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 Entonces, la caída del precio del producto impacta en, de manera directa en la realidad. El presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis, Ernesto Forastiero, confirmó en PTM la disminución que hubo en la actividad de su sector en tiempos de cuarentena. Perdiendo mal. Ah. Perdiendo y mal. Este, no alcanzamos a cubrir ni siquiera los gastos. Los gastos. No, no, para nada. Este, no, no, sí, sí, en estos momentos el que no, el que no tiene otra entrada o, o por general de mucha gente jubilada en el caso mío también yo ya estoy jubilado este bueno usamos la jubilación para pagar todo lo que es el taxi claro encima el grupo que... grupo de riesgo no no puede salir tampoco no sí es tremendo es tremendo no no no es tremendo es tremendo no no hay no, no a pagar pero nada Emilia Rebollo defendió su tesis de doctorado en biología a través de la plataforma Zoom. El tema con el que se graduó fue el impacto de las actividades humanas sobre dos especies de aves en La Pampa. Llevó cinco años de investigación, tanto de, bueno, de campo, de laboratorio, y, pero eso también depende de, del proyecto y del tema en el que, en el que uno trabaja. Eh, ¿Cuál fue tu tema en, en este caso? Bueno, en particular yo trabajé eh, con dos aves migratorias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 Radio Kermés 106.1. Seguinos en radiokermes.com.